La, la verdad es que la única cosa positiva que he visto hasta el momento respecto a estos cambios en el Ministerio es que finalmente se asume que hay problemas graves. Y lo que preocupa es que a partir de, de asumir problema, las medidas que se han tomado en el corto plazo eh, en estas en estas pocas semanas tampoco nos han dado señales que tengan una, una idea concreta de hacia dónde quieren ir, sobre todo teniendo en cuenta que Eh, el principal problema de seguridad radica en la provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo en la provincia de Buenos Aires se unificó el Ministerio de Justicia con la Seguridad y ahora en Nación se va hacia el camino contrario. Así que estamos a la expectativa de si va a ser algo positivo para la provincia o en realidad va a ser un golpe de efecto eh, motivado por por la crisis que hubo hace poco en el Parque Indoamericano y la demanda. Social, no puede, no puede respecto a esta problemática. Bien más allá de eh, ese tema digamos eh, la provincia de Buenos Aires es más amplia y eh, preguntarle en ese sentido de acuerdo con los estudios que usted tiene, los diagnósticos que usted ha realizado, ¿cómo observa que estamos en general en la provincia? Y en, en la provincia tiene dos problemáticas bien concretas, las que tienen que ver con la zona más rural, que, que podría este, donde se podría evitar la situación de su y la problemática de delito urbano que está en el en el en el corazón del conurbano bonaerense estamos notando con mucha preocupación que muchas de las modalidades del, del conurbano bonaerense se están trasladando a zonas que no eran que no eran habituales y tiene que ver con la circulación de mucho más droga, mucho más robo de autos, arrebatos, ocupación de El, en fin, vemos con preocupación que se están trasladando estos problemas que están radicados en el conurbano a el resto de la provincia de Buenos Aires, hacia el interior. Y nuestros diagnósticos apuntan a que no se están tomando las medidas para evitar este traslado porque no se están controlando las rutas, no se intercambia información entre los distintos poderes publicibles para saber si los iguales o similares tipos de delitos son posibles mismos en ambas, eh, en ambas jurisdicciones vemos que la policía está bastante mal repartida y no cuenta con los recursos en, en, en las localidades del interior eh, del país se necesitan vehículos de determinada de determinadas características para recorrer zonas rurales y no se cuenta con esos vehículos en muchos casos tampoco tienen el combustible necesario eh, que que implica recorrer a grandes distancias muy poca tecnología muy pocos este, distritos han instalado cámaras de seguridad y, y, en situación de cris que difícil permitan monitorear este, la, la, la, la, la las, distintas, las distintas zonas que podrían eh, denominarse más peligrosos, en fin, estamos viendo que hoy se toman este más medidas esporádicas a nivel de modificación de las leyes, pero que difícilmente se implementan y se ven en la realidad de todos los habitantes de, de la provincia.